sentimientos encontrados como bien vos decías y pero nada orgullosos y, y contentos de que de que hayamos tenido la fuerza de sostener esta esta vigil, y contentos también de todo el acompañamiento que tuvimos y el apoyo de bueno eh, particulares organizaciones, medios alternativos que, que la verdad que sin ellos eh, nada la, la lucha por por la búsqueda de, de justicia y verdad en la causa de Luciano si hubiera hubiera sido imposible y nada contento sí contento de, de que hayamos logrado las dos consignas que, que nos habíamos propuesto y, y igualmente eh, lamentando que se haya llegado a hasta a tantos días eh, en un trámite muy muy sencillo que era firmar un contrato de alquiler eh, pero bueno nada lamentablemente esta es la clase política que tenemos y con la cual debemos de enfrentar y, y nada te hacen pagar el costo de alguna u otra manera en este caso con con tener que tomar estas medidas eh, tan extremas por parte de la familia. Y la semana pasada organizamos una radio abierta en Pernando eh, Bueno, eh, rápidamente se armó una, una reunión con la PDH en el mismo momento donde transcurría la radio abierta, que la radio abierta justamente buscaba pedir respuestas sobre el comodato al, a la municipalidad, y bueno, ahí nos dieron una copia del comodato, y bueno, nos plantearon de que quedaba supeditado a cuestiones... Eh, eh, administrativas para que hoy lunes o el viernes que eran los dos días eh, hábiles que tenía esta semana el intendente eh, lo firme y bueno, por suerte celebró que lo firme hoy